Jueves de columna animal en Radio Cracia. a Verón, ¿cómo Maglennan, andas? Hola, ¿sín? ¿cómo andas? Buen día. Muy bien. ¿Vos? Bien, bien, muy bien. Bueno,、oh. hoy en esta columna animal voy a empezar por algo que está teniendo éxito, parece que son las recetas, <risa> las recetas veganas. <risa> Buenísimo, ¿eh? sí, sí. Bueno, así que voy a arrancar、eh, con una receta、eh, de una torta vegana de chocolate. Mi famosa torta vegana de chocolate, no famosa por mí, sino porque es riquísima, porque es muy económica y porque la he llevado a varios acontecimientos. Entonces la he podido compartir, como、eh, en el picnic con torta que hacemos en la Plaza San Martín cada 7 de marzo, en el Día de la Visibilización Lésbica, o el 1 de noviembre pasado en el Parque Oliver, por el Día Internacional del Veganismo, y que preparé para hoy, para el cumpleaños de la madriguera. Hoy estamos、Así、de que... festejo. Ahora estamos de festejo, ahí en la madriguera, vamos a festejar con esta tortita vegana, con、eh, birra al costo de cerveza w o r d le mandamos un, un abrazo y, y muchísimas gracias. Mandarle un abrazo. Recién pasó por acá la dueña de Word. ¿Viste? <risas> claro, las escuché. Así que digo, bueno, y hoy va a estar con, con su cerveza Word ahí en el cumpleaños de la madriguera. Excelente.、Eh, y la atención esmerada de Corazón Vegano, que es una emprendedora que hace productos de,、eh, veganos de comidas dulces y saladas, y se caracteriza por el tema del jamón y el queso vegano, que es. de su elaboración propia entonces sanguchitos y todo ese tipo de cosas、uh -huh. bueno vamos con la receta de la torta Dale.、Eh, 500 gramos de harina leudante e s t á 500、uh -huh. gramos de harina leudante cuatro cucharadas colmadas de chocolate amargo en polvo yo este chocolate lo compro en los lugares donde se venden cosas sueltas y lo pido así chocolate amargo en polvo Este, hay, de, hay de varias variedades, todos los que hay son de excelente calidad. Digo esto de mucha calidad porque realmente con cuatro cucharadas te queda recontra chocolatoso. Cuando es este chocolate porque es puro, no es esas otras porquerías que venden con este, preparados para, para los, este, las meriendas de los chicos.、Eh, esto es chocolate puro, entonces rinde un montón. Vos decís cuatro cucharadas para toda una torta y sí, te queda súper chocolatosa. Eh, una cucharadita de bicarbonato,、eh, 400 mililitros de puede ser leche vegetal o puede ser agua. Con agua, yo la h echo h e y queda exactamente igual y queda riquísima y queda divina. Y si no, uso alguna leche vegetal, de mijo, de avena, cualquiera de esas leches、eh, que son súper económicas y que incluso vienen en polvo. Entonces, las puedes tener. Eh, guardadas, digamos,、eh, almacenadas, no hace falta que te lo consumas en, este, en el momento, como las otras leches que vienen、eh, en los packs, en las leches vegetales, que bueno, una vez que lo abriste, como son cosas que no tienen conservantes y demás, te las tenés que tomar y a lo mejor、eh, un litro de leche en, en cuatro o cinco días te resulta mucho, bueno, está la opción de las leches vegetales en polvo que las puedes guardar. Y si no, agua. Y listo, sale perfecto. 400 mililitros, entonces de leche vegetal o de agua. 300, en realidad la receta que yo saqué dice 400 gramos de azúcar. Parece mucho, un montón, mucho, sí, sí. pero es un montón. Pero yo descubrí, porque la, reinven, la reinventé, que bajando a 250 gramos o como mucho a 300 gramos, si usamos azúcar m a s cabo, queda. deliciosa p o r q u é porque lo que se trata de lograr con esto es la humedad en la masa con 250 gramos de azúcar m a s cabo、eh, que es un poco más cara que la otra es ese azúcar que es muy marrón que tiene como un gusto a caramelo que se arman como terroncitos de azúcar pero el efecto que produce en la torta es genial porque esos terroncitos se derriten después adentro del horno cuando la estás cocinando y queda impresionante Eh, 100 mililitros de aceite, aceite común, cualquiera, si digamos yo no usaría el de oliva, por ejemplo, porque tienen como sabor muy fuerte. 100 mililitros de aceite del común, una tapita de esencia de vainilla y una cucharada de vinagre.、Eh, el bicarbonato, la cucharadita de bicarbonato y la cucharada de vinagre son como los、eh, elementos raros que uno dice, ¿y esto en una torta qué onda? Bueno, lo que hacen es que provocan un efecto de esponjosidad en la masa. Si mezclamos bicarbonato con vinagre, se arma como una espuma, n o como si fuera una soda. No aporta absolutamente nada de sabor, ni el más mínimo dejo de que、eh, tiene esos ingredientes. Lo que hace es, el efecto químico que provoca es que la masa sea esponjosa. ¿Está? Lo dije así lento y hablando entre i n g r e d i e n t e y i n g r e d i e n t e como para que puedan copiarlo. Bueno, ¿y cómo lo hacemos? Todos los ingredientes secos primero los mezclamos、eh, y después todos los líquidos.、Eh, yo agarro el tarro de medidor y pongo los 400 mililitros de agua o de leche y después le agrego ahí mismo los 100 mililitros de aceite y ahí mismo le agrego el vinagre ahí mismo le agrego la, la, la esencia de vainilla, es decir, todo lo que es líquido. Y eso lo voy agregando a los ingredientes secos y lo voy mezclando con una cuchara. En mi caso, yo no uso la batidora. Si tienen batidora y si tienen ganas de hacerlo este, con batidora, seguramente debe quedar buenísimo. Yo no la uso. Mientras tanto, bueno, precalentas el horno a 180 grados y después, como en todos los casos, cada quien tiene su horno y lo va conociendo. El mío es tremendo porque es muy fuerte mi horno. Me hace todo súper rápido, en 10 minutos. O en ¿Y no te la minutos, arrebata? ¿No te la arrebata que sea tan fuerte? No. El,、eh, lo que hago es,、eh, porque esta torta necesita medio bajo, dice la receta. En el mío es bajo. En mi horno es bajo, pero seguramente en otros hornos puede ser medio bajo. Y lleva mucho tiempo de cocción, unos 50 minutos o una hora. Ese se tiene que hacer despacito, despacito. Eso es todo. o e s t á No tiene leche. No tiene manteca, no tiene huevo, no tiene ninguno de los elementos tradicionales que hay que tener para hacer una torta y que son cosas caras. Acá es, es harina, es azúcar, agua, aceite, bicarbonato y vinagre. Y el bicarbonato es opcional también. Esto es como una cosita más, un tip, digamos, que, que podemos lograr en la masa, pero es muy económica. Y después bueno la puedes rellenar con dulce de leche vegano con mousse con crema vegana con lo que quieras yo la verdad nunca la rellené con nada porque es muy sabrosa y no hace falta y es húmeda pero va en gustos me encanta ponerle arriba por ejemplo algo ácido si estamos en época de frutillas o de cosas así frutos rojos y eso el chocolate siempre queda riquísimo con esas cosas entonces por ahí un puñadito a lo mejor te compras cuatro o cinco frutillas ¿No? porque también son cosas caras. Un puñadito. Le pones por arriba eso ahí en el medio, este, lo chorreteas con un poco de,、eh, de esos chocolates que vienen para derretir, que hay marcas que son veganas. Por ejemplo, el de Águila,、eh, amargo o semi-amargo, el de Águila semi-amargo es vegano. El de repostería de Georgalo, semi-amargo también es vegano.、Eh, le chorreteas ahí. b e l i t a si hace falta o no, y queda súper riquísima. Esa es la receta que les compartí. Espero que hayan tenido tiempo de anotarla. Valen、no、anotó y... todo acá. Exactamente, yo Perfecto, anoté todo desde、buenísimo. los 500 gramos de la harina integral. <risa> y pensaba además que、eh, se puede hacer tal vez en formato budín y queda ya、claro. también más en este estilo navideño, ¿viste? Que, que se, Exacto, se estila más el budín. Obviamente que si le quieren agregar nueces, cualquier fruto s e c o Eh, o lo s que quieran, digamos. p u e s empezamos a jugar, ¿no? Digamos,、sí. esa es como la base de la torta chocolatosa. Y de ahí en más es la imaginación de cada quien para seguir experimentando. Muy bien. Muy、eh, bien excelente. Bueno, y no sé si tengo tiempo para seguir un poquito más, ¿no? Sino... si Tres minutos te doy, pues ya tengo la, las invitadas en el piso. Las invitadas acá. Bueno,、eh, j e s ú s a Rodríguez, activista, directora de teatro, actriz, artista de performance, profesora. Bueno,、eh, fue senadora de la República Mexicana entre el año 2018 y 2021, hizo un video, que no se lo voy a pedir a Pablito, porque no tenemos tiempo,、eh, cuyo audio les quería compartir, pero no importa, lo pueden buscar como j e s ú s a Rodríguez y Navidad. Ella está armando un a r b o l i t o de Navidad, pero lo hace en realidad sobre los ganchos en los que se cuelgan este, los cuerpos de los animales. Son cuatro ganchos de esos enormes y ahí va colocando bolitas de Navidad、eh, mientras va dando este, su mensaje、eh, para terminar con el especismo en el mundo y esta contradicción entre las religiones ¿no? que pregonan la paz, la armonía y qué sé yo, pero es la que provoca la enorme matanza de animales, estimados en 40 millones de animales para los festejos de, de la paz y el amor de la Navidad. Eh, al final、eh, se pincha un dedo y, se, y tira al, al, se le cae al piso una de las bolitas de Navidad y sobre la bolita cae una, una gotita de su propia sangre y allí Jesús plantea esto de la, de la tremenda contradicción, ¿no? este, eh, de, lo que, de la forma de festejo que tenemos que es. Justificando el abuso, la esclavitud, la explotación y la muerte de los animales para festejar el nacimiento de un gran pacifista como fue Jesús de Nazaret, que muchas personas creen que fue el Hijo de Dios y un ser divino. ¿no? Entonces, hay una creencia en Dios, este, en las religiones, las personas católicas, evangélicas o lo que sean, pregonan la paz y la idea es de repensar esta cuestión de alimentarse de violencia. Mientras brindan y rezan pidiendo perdón, amor, armonía, todas esas cosas que se piden, salud, etcétera, en los rezos, cuando se están alimentando de violencia, cuando no están ejerciendo la piedad para con los animales que no son de su especie.、Eh, bueno, el mensaje es esto, ¿no? Este, avanzar. Eh, en ese sentido, de la justicia con respecto a las demás especies, sobre todo porque estamos en un momento de mucha información sobre cómo alimentarnos correcta y saludablemente, ya no hay lugar para seguir sometiendo al sufrimiento a otros con el justificativo de que lo necesitamos para vivir. Eso es mentira. El, justi el justificativo es que me gusta el sabor. Y si el sabor de algo es un valor suficiente para provocar la muerte, bueno, entonces no hablemos de paz, de armonía y de amor. Este, hablemos de、eh, mis propios gustos, del egoísmo y, y de, lo puede, de lo que se puede derivar de ese entonces, ¿no?、Eh, que es otra forma de, de habitar el mundo. Así que les mando un abrazo muy grande.、Eh, saludos a las invitadas que ya llegaron y nos estamos escuchando, si quieren, hoy jueves, a partir de las 19 d el cumpleaños, a las 20 con la presentación de mi libro Un Sol de Juguete y si no, en la próxima columna del jueves que viene. Abrazos. Excelente, hasta luego. ニーハイボー、ニーラン、ニー。